con Tania y bueno, eh, cuéntanos un poco tu, tu trayectoria deportiva Pues yo empecé mi madre no me dejaba jugar a fútbol empecé así con 14 años porque iba a hacer un equipo de fútbol femenino para, para el llano 2000 y le dije a mí que quería ir, que quería ir y al final fui y el equipo no salió porque no había creas suficientes y tal entonces me llamaron de hijo femenino porque estaban entrenando unos Tiff y Monse y y demás del gijón femenino, y ahí empecé. Bueno, eh, estuviste un año de baja sin jugar al fútbol, eh, ¿cómo fue tu recuperación? Cuéntanos algo. Pues todo el mundo me decía que, que ya verás la rehabilitación, que te va a doler, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, al final hubo profesionales que me atendieron en todo momento, y... Y al final no fue para tanto, es más el tiempo de espera y el tiempo de, de estar ahí, que te pego ahí. Y... Tenías ganas ya de jugar al fútbol, ¿no? Sí, muchas, muchas. Ya, bueno, el... Además, cuando, cuando me lesioné, tiré todas las botas, tiré todo, todo relacionado y, y bueno, ahora tuve que volver a comprar. El domingo jugaste con el Gijón y ahora convocada para la selección. Eh, cuéntanos un poco el entrenamiento de hoy, que hiciste? El entrenamiento de hoy empezamos a calentar y luego hicimos un partido con la mano posesión, pero con el fin de calentar, y luego pasamos a, a partido posesión con el pie. Y bueno, al principio sí estábamos con un poco en frío, como es, es el primer día de contacto con las demás compañeras y tal, pero bueno, luego ya en el partido más grande, pues, pues muchísimo mejor, ahí me noté bien, bien, tocando ahí y bueno. Bueno, eh, que sepas, que sepas, que esto no te lo dije, que sepas que en nuestro programa tenemos una página donde hemos puesto tu foto y bueno, y la gente que quiera darte la bienvenida te lo va a dejar escrito y se va a leer en directo el próximo 3 de diciembre, el lunes a las 7. Así que si les quieres decir algo a la afición... Pues que muchas gracias por el apoyo y que me siento muy halagada de, de, de tenerles ahí. Bueno, pues muchas gracias y te deseamos toda la suerte desde Área 12, que es nuestro programa, y toda la suerte del mundo en tu trayectoria deportiva. Y espero que seas una gran crack y dentro de unos años, pues bueno, vivas de esto, ojalá, ¿no? Es un poco difícil, pero bueno, gracias a vosotros. Venga. Hasta luego. Venga.